en la mañana en vivo de la radio once y media pasaditas y estaba eh, con alguna curiosidad porque tengo el diario de la mañana acá arriba de la mesa de trabajo y vi la me recordé que habíamos repasado la tapa de los títulos del diario de la mañana de hoy y nos, nos cuenta el diario de la mañana esta manifestación en Roque Pérez por el deplorable estado de la escuela de educación técnica pero me parece que también la cosa se está desmadrando un poco Para el lado de este la discusión personal entre entre gente En vez de laburar en, en pos de mejorar las cosas Me da la sensación a mí, ¿no? Porque estaba leyendo un apartado de la página 8 Del de diario La Mañana Donde la presidente del Consejo Escolar de Roque Pérez Alicia Giacomuzzi Que no, no nos llamó nunca, aparte, ¿eh? para contarnos nada Hiso llegar a este diario dice el día de la mañana un informe en lo que califica la real situación de la escuela de la de la escuela de educación técnica número uno digo habrá una situación real digo diferente a la que nosotros mostramos en el video en el portal de la radio pues por ahí hay otra situación hay otra otro video que nosotros no lo conocemos la real situación de la escuela técnica es la que nosotros subimos a internet o sea, salvo que me hayan mostrado otra escuela. El video está ahí en el portal de la radio. Pero bueno, jacomusi eh, Alicia, que por supuesto tiene el, el, el 430-106 a disposición para hablar cuando quiera con nosotros, aclara que contesta por respeto a los padres, alumnos y a toda la comunidad educativa. No es inoperancia de parte del organismo, dijo. De esto el director Jorge Rodríguez tiene conocimiento. El informe con la firma de la funcionaria política sostiene que el edificio de la Escuela de Educación Técnica número 1 sí se encuentra afectado por ratones y palomas como manifiesta el director. El Consejo Escolar no estuvo nunca ajeno a esta problemática. En octubre del 2008 se informó sobre la plaga de las palomas y se llamó a empresas locales y de distritos vecinos para dar solución inmediata. Todos coincidieron que es una plaga difícil de erradicar. Digo, eh, estamos... Eh, Me parece una discusión menor el tema de las palomas, hay que hacer el edificio nuevo, pero bueno. Jorge, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, Jorge, este ¿nos vamos a poner a discutir sobre palomas, roedores y murciélagos o a ver si se arregla el edificio? ¿Cómo es la situación? La realidad es que tenemos que solucionar el problema del edificio, porque solucionando el problema del edificio también lo otro se va a ir solucionando. Lo que pasa que bueno voy hacer referencia a la fotografía que baja la radio esté teniendo el edificio en estas condiciones tampoco es muy posible de erradicar las plagas no uh -huh. entonces la intención nuestra es que haya una solución de, de fondo en cuanto a la parte de delicia para este poder dar clase como corresponde uh -huh. porque es decir cada vez se va degradando más la cosa y, y todo porque es propio de, de, de digamos, de, de la situación edilicia que tenemos. Entonces, eso va haciendo que aparezcan otros temas que se van enganchando, ¿no es cierto? Sí. Así que nosotros lo que pretendemos es que se nos dé una, una, una solución este al edificio, porque ellos cuando nos clausuran esa, primera, esa, esa parte, se clausuró y se clausuró y no se han medido las consecuencias que eso ha traído. Ajá. Uh -huh. Jorge, Jorge, ¿tuvieron reuniones con autoridades educativas ayer, según tengo entendido? y, y, y ¿De quiénes se trató? Sí, bueno, nosotros este acá la, el día mes pasado, la, la asamblea de la comunidad educativa este, decidió hacer una entrega de petitorio eh, al consejo escolar en primer lugar, luego a inspector este digital, uh -huh. después se habló con el intendente, se llevó nota a los gremios. Sí, también se entrega una nota de consejo deliberante eh, también al diputado provincial Cravero, eh sobre, sobre sobre este tema para que todos eh, estén interiorizados de, de por qué la escuela de alguna manera llega a esta situación uh -huh. y por qué llega a esta situación sí, porque, porque es, el, el, es un el... problema de años no no, eso está está está más ¿Sí? que claro pero digo este cuando uno se pone a ver la situación de la escuela Yo diría más que años son décadas, porque para que esas este maderas duras del del cielo raso se ro roan así como están, lleva décadas eso. No, no, sí, no es una cosa nueva, no es una cosa nueva. Y de esto, bueno, nosotros este lo, lo queremos dejar bien claro, cuando nosotros hacemos la solicitud al consejo escolar para que se vea la posibilidad de un edificio totalmente nuevo, mhm, uh -huh. ¿sí? Este todo esto que se está hablando ahora nosotros lo dijimos hace ya 5 años atrás uh -huh. ¿Está? ¿está? porque nosotros con, en las justificaciones que estamos dando para hacer la solicitud se habla de estos temas es decir que nunca fueron ni ocultados ni ni, ni, ni, ni, ni considerados por la escuela ahora ¿qué, ¿qué se gana llevando esta discusión a, a, a la línea personal? digamos, porque es como yo lo veo a nivel nacional también que alguien empieza con un reclamo legítimo y después las autoridades, dentro de su incapacidad para resolver los problemas, empiezan con los problemas personales. De que Rodríguez tiene problema con no sé quién, que fulano tiene problema con otro, y empezamos a discutir a ese nivel que después no sirve para nada. Eh, claro, por supuesto. Nosotros en, en esto le hemos este, sido bien claro a, a Giacomo Busi, porque este problema tam, tampoco viene de esta, de esta acción, sino de anterior también. ¿Eh? Es decir, que el planteo no nació en, en esta gestión, sino nació, nació antes. Uh -huh. Así que yo eh, hablo de eh, institución Consejo Escolar, que uh -huh. hace 5, 6, 7 años que estamos con esto, y estamos siempre igual, entonces este lo quieren pasar a un nivel personal que no está. Yo personalmente, con las personas, este hoy son funcionarios, mañana no están, y, y ahí termina la cosa. Uh -huh. Pero la, el Consejo Escolar tiene que seguir operando, y tiene que tener una continuidad, yo creo, en, en su accionar Nosotros acá venimos con, con siempre un tema distinto y siempre nos quedamos afuera. Uh -huh. eh, Jorge, ¿ustedes leyeron esta nota que hoy se publica en el, la página 8 del día de la mañana firmada por Alicia María Giacomassi, DNI 13.510.818, presidente del Consejo Escolar de Roque Pérez, donde hay una cronología de hechos? ¿La leyeron? No, no esa nota no la he leído. Ah, bueno, hay toda una cronología de hechos que, que la presidenta del Consejo Escolar este va relatando sobre el, el qué hacer del Consejo Escolar sobre la escuela técnica. Dice, en una parte dice, el señor Rodríguez se incorpora en forma violenta, nos señala con el dedo diciendo, me mintieron, si la obra se le realiza no voy a firmar ningún certificado, no hay nada más que hablar. ¿Qué, sí. ¿De qué se trata eso? Eso pasó en, en La Plata. Porque nosotros cuando tenemos una entrevista con el señor Randazzo, sí. eh, se comienza todo este planteo de toda esta situación. Ahora, eh, nosotros cuando vamos allá, que que van las tres eh, consejeras, voy yo junto con la vicedirectora y el presidente de la cooperadora, comenzamos a hablar la posibilidad de gastar ese, ese dinero de una forma más este racional en función de los problemas que tenemos en la escuela ¿no es cierto?, Y entonces, en, en un momento dado, el señor Randazzo le pregunta a la Presidenta del Consejo Escolar cómo estaba la situación de esa licitación. A lo que en ese momento la señora Presidenta dice, yo, yo ya adjudiqué la obra. Entonces, yo cuando digo eso, se lo digo, porque entonces, ¿para que me hizo ir a la plata? Con la Vicedirectora y el Presidente de Cooperadora. Y es más, en esa situación... Entonces, este señor Rodríguez dice, bueno, entonces no hay, más, no hay más que hablar, porque si está aplicada la obra, ¿cómo hacemos para hablar otra? Ahora, de, después, aparentemente, no estuvo adjudicada la obra, sino que estaba apalabrada, me da el suponer a mí, este, y bueno, yo digo, bueno, si es así, le digo a Ronda, discúlpeme, yo le hice venir, vine a hacerlo en perder tiempo, porque, indudablemente, fuimos a hablar de un tema que, que estaba resuelto, ¿sí?, Y aparte de eso, este el señor eh, a mí el consejo escolar en todo momento y tenemos acta acá firmada, me dijo que es esa intención de hacer esa pasarela, este los fondos se podían afectar a esa obra y nada más, que no era una plata para la escuela. Entonces, cuando estamos con Randazzo, no, dice, no es así, porque usted va a trabajar esto con fondos descentralizado, entonces usted así como organiza de una manera, puede organizar de otra y tiene que atender al bien común. Esas fueron las palabras del señor Randazzo. Uh -huh. entonces eh, yo me ha ir hasta la plata con, con otras personas, ustedes imaginan que el, el presidente de la cooperadora es una persona de trabajo y yo lo llevo allá a, a hablar de, de, de una cosa que estaba resuelta como lo plantea ella ¿me explico? Uh -huh. entonces yo pienso que eh, tengo que decirle que me está mintiendo porque si sí fuimos a ver si podíamos ver de cambiar eso y en definitiva el señor Daz se dice, mira acá no esto es una, una, una, una solución que tienen que buscar ustedes en la localidad porque para eso tiene el fondo descentralizado Bien. ¿Está? Jorge, ayer, eh, ¿a qué conclusiones se llegaron en las reuniones? Bueno, eh, fuimos al Consejo Escolar, eh, lamentablemente este, nosotros fuimos entre competitorios, en no uh -huh. fuimos a discutir con el Consejo Escolar, pero la señora Presidenta del Consejo Escolar trajo a colación las notas a diario, dice que la habíamos agraviado, que, que era una nota muy agresiva, Pero bueno, digo, mire, yo a lo mejor podemos disentir eh, en la forma, pero no en el fondo. Porque uh -huh. si yo, de todo lo que digo acá, hay algo mentira, usted dígamelo delante de toda mi comunidad educativa en que estoy mintiendo yo. Está bien, no, pero eso esos un, son, son temas que embarran la cancha, que no tiene nada que ver. La respuesta concreta, porque no... Bueno, la respuesta eh, la, es los que... Los tiempos de los chicos y de la radio Correcto. es bastante tirano. ¿Qué Correcto. dijeron? ¿Van a arreglar? ¿No van a arreglar? ¿Le bueno. los van a le van a hacer la escuela nueva? No. ¿Cuál es bueno, el tema? Eh, yo no creo en la Escuela Nueva que va a ser una solución inmediata Ajá. porque esto está en el plan de obras y para eso se tiene que tiene que salir el presupuesto de la provincia. Uh -huh. ¿sí? Ahora, eh, por la parte de, de, de ver si levantamos este, con una obra mejor más pequeño no, la, la clausura que tenemos y si hacemos esa otra obra que estamos discutiendo en, en qué tipo de obra, sí. este, para eso hoy creo que ya están en Roque Pérez de las personas que del, de la edición de infraestructura de la provincia. Está la gente de infraestructura de la provincia sí, hace, hoy en Roque Pérez. 10 minutos este, nos avisaron del Consejo Escolar que iban a andar por aquí en media hora más o menos. Bueno. y Así que eh... estamos a la espera, bueno, a ver qué es lo que hablamos y qué es lo que podemos consensuar. Está bien. ¿Sabés qué va a decir infraestructura? ¿Sabés qué va a decir infraestructura? que está bien clausurado, que el techo está roto. <risa> lo que hacen en todos lados, o sea, van, cobran viáticos y te confirman que la obra está como está. Ahora, la solución no te la dan. O sea, no sé cómo, hay, hay que ir a, hay que ir por otro lado. Eso ya lo hemos visto en decenas de lugares que pasan en distintos lugares de todo el centro de la, de la provincia de Buenos Aires. La gente dice, sí, mira, el techo está roto. Eh, acá tiene no sé qué Te firman, te sellan, cobran viático y fuiste Sí, me pasó con... Dentro de 60 días viene te viene el informe ¿Y después qué? Y bueno, nosotros este, tuvimos la clausura en marzo Y después no apareció más nadie Vino un inspector que ratificó la clausura Sí, a... ahora ahora te la van a volver a ratificar otra vez Y después sí, y ahí quedó Ahora yo se lo planteé bien claro a, a la presidente del Consejo Escolar Nosotros tenemos alumnos uh -huh. Tenemos alumnos Y tenemos que hacer acciones en función de los alumnos Los alumnos aquí están pendientes de estas situaciones, los mayores, y yo digo, eh, si lo estamos formando, lo estaremos formando del todo bien como corresponde. Hmm. ¿Sí? Jorge, la pregunta es la siguiente, en este momento tienen las clases suspendidas. Sí. Eh, ¿Van hoy, a seguir con ahí. las clases suspendidas hasta cuándo? Eh, hoy, hoy tenemos una, una situación eh, de que hay votación aquí para elección de consejeros, creo, Este, entonces no hay actividad en Roque Pérez ¿Consejeros de qué? Eh, ¿Cómo es? Permíteme Conse Consejeros Generales de Educación que son este, pro, de la provincia entonces hay se han, hay elecciones generales donde todos los docentes tenemos obligación de votar sí. y a, de, a raíz de eso no hay actividad pero en principio nosotros en lo que nos ha manifestado la inspectora distrital mañana estaríamos comenzando a funcionar a lo mejor en la escuela 3 ¿La escuela 3 frente al Cruz Almento? ¿Esa es? Eh, la que está frente a Sarmiento. Bien. Así que van a comenzar allí eh, eh, una escuela técnica sin talleres. Momentáneamente. Le vamos a ir buscando la vuelta a ver cómo podemos llegar a ser. Qué, qué paradoja, ¿no? Y sí, y sí. Qué paradoja, bueno. Pero bueno, nosotros eh, lo que hemos manifestado en todo momento es que... No es que nosotros estemos haciendo una manifestación para no trabajar, sino que queremos trabajar, pero en condiciones medianamente dignas. Sí, el que el que ¿Ah? suponga que esto es político, realmente este me parece que está embarrando la cancha, ¿no? No, y, y bueno, esto lo hemos manifestado nosotros, inclusive eh, en una conversación con el señor Intendente ayer, eh, le hicimos presente que nosotros lo reclamamos, lo hemos hecho por la vía que a nosotros nos corresponde, que es el Consejo Escolar. Uh -huh. Es el responsable en el delito de los edificios escolares. Nosotros en ningún momento hemos ido a ver ninguna autoridad este, política ni nada porque consideramos que el, el, el lugar es el Consejo Escolar. Ellos tendrán que ver cómo se manejan. Uh -huh. Así que no, nosotros no estamos haciendo ningún ataque político a ningún, a ningún partido ni a, ni, ni a ninguna ideología distinta. No, absolutamente no. Nosotros lo que queremos es que este este esta escuela que está dedicada a la enseñanza de la formación de los futuros ciudadanos, esté en condiciones dignas para que esa formación realmente después sea sea este, buena. ¿Mm? Eh, ¿Y los chicos qué dicen, porque Pues estaría bueno en algún momento charlar con los pibes, a ver qué nos cuentan de este tema, cómo lo ven ellos, ¿no? No, y ellos lo, eh, lo están viendo así, eh, se han manifestado, creo que en un día de la mañana de hoy salió un, una, una parte donde habla la presidenta del centro de estudiantes, piero están identificados y solidarizado inclusive en un momento manifiestan que son como relegados porque no los atienden. Ya claro, me imagino cómo se deben sentir, relegados, ¿Sí? claro, me parece que esa es la palabra, ¿no? Sí. Es como que a nadie a nadie le importa. Exacto. Es como que, no dije a nadie le importa, le digo por la duda para que quede grabado porque esto después queda la, el portal de la radio, sí, sí. pero da la, yo me imagino que a los pibes este les debe dar la sensación de que de que a nadie le importa nada. Me da la sensación a mí, ¿no? Uno ha sido adolescente también y a veces este eh, y sabemos, es una edad difícil. Eh, hemos sido jóvenes también, ¿no es cierto? Uh -huh. Los chicos este, conocen más los Tik que nosotros mismos. Claro. Cada actitud que nosotros hacemos, los chicos la conocen más que nosotros mismos. Entonces, eso hay que tener este, hay que tener cuidado con los chicos, porque lamentablemente están desenvolvi desenvolviéndose en un sistema que este, no es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Sí. Jorge, gracias por este contacto y bueno, esperemos que esto empiece a destrabarse lentamente, sobre todo ahora que la provincia va a tener fondos frescos con esta con esta recaudación nueva, ¿no? Este aumento de impuestos que ha que ha propuesto Siole de 1500 millones de pesos. Digo, con 3 arreglamos, la, hacemos una escuela nueva, no hacen falta 1500, con 3 millones de pesos hacemos una escuela nueva o quizá menos también, ¿no? Así que, bueno, Jorge, gracias por este contacto. Bueno, muy amable. Hasta luego. Gracias. La palabra del director de la Escuela de Educación Técnica de Roque Pérez, Jorge Rodríguez. Bueno, siguiendo, ¿no? Tres páginas le dedicó hoy el diario La Mañana a este tema. Y ahí me enteré de algunas cosas realmente increíbles, ¿no? Tres páginas. páginas 6, 7 y 8 que le dedica el diario La Mañana. Después, eh, no sé cuándo voy a andar por allá por Roque Pérez, pero seguramente voy a ver si logro este hacer alguno, algún contacto con los alumnos, grabador de por medio, a ver qué, qué dicen los pibes. Las 11 y 51, nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale.